Estoy viendo pues, lecho o o queso. Lecho o queso. Cualquiera de los dos. Los o queso? dos o lecho. cualquiera de los dos. Ah. Y usted más o menos sabe cómo es que se hace la, la, la sopa seca. La sopa seca Pero eso hoja. también no lleva eso, se lleva más cosas. El picante y a mí, esas dos papas. Después se prepara el charquicán, la rayita de chilada uh -huh. se prepara también... Un guisito, como el de la jaco igualito. de yeah. gatita aceite para freír a la raya. El hoyuco, también picadito, chiquito, mm -hmm. también se hace el mismo guiso. También se pone a cocinar. Uy, la Virgen es altísima. ¿Sí? La Virgen también, ¿Sí? la Virgen. No hay de la Virgen. comer. ¿Sí? sí, yo también, yo la noche sí, yo, sí. las siete el que de ronco. la noche, no, ahora las las la la la siete de no, no, la noche ya también, siete y media, siete y media, es pues, en la, ya llegando